Bueno, este martes 2 de agosto, a las 9 horas,、eh, se celebrará el juicio contra Ángel Pipi z ú ñ e z y que fue el último que vio con vida a mi hijo, el que lo encerró, el que lo maltrató física y psicológicamente. Y por supuesto que espero la mayor de las sentencias, y no por. De las condenas, no por venganza, sino porque me gustaría que marcara un precedente para que se dejen de vulnerar los derechos de los usuarios del sistema de salud mental、eh, en todas las áreas. Me queda también un gusto amargo porque me hubiese gustado ver en el banquillo de los acusados a Martín Iribarne, que era el director del lugar, y al Eh, director terapéutico que era Alejandro Jacinto. Ellos fueron beneficiados con una aprobación, tuvieron que cumplir tareas comunitarias y firmar durante dos años, y así quedaron liberados. Básicamente, lo que yo quiero es que esto no vuelva a pasar. Que las personas que tienen que cumplir la función de controlar estos lugares lo hagan como corresponde. Que básicamente es eso: tantas cosas cambiarían si esto funcionara como corresponde. Si cada persona que está puesta en un lugar para、eh, cumplir este tipo de, de, de funciones lo cumplan. Es visitar estos lugares, llegar en el momento que menos se lo esperan, controlarlos, este, cualquier día, cualquier hora, pero lamentablemente no se cumple. Entonces、eh, pasan estas cosas. Y lamentablemente mi hijo no ha sido la única víctima de este lugar San Camilo, que dicho sea de paso fue clausurado cuatro años después de la muerte de mi hijo. En noviembre del 2017. Y actualmente siguen funcionando otros lugares donde siguen pasando estas cosas, donde se hacen denuncias, donde se cajonean, donde se avisa a las autoridades correspondientes para que vayan y verifiquen lo que está pasando y no lo hacen. Entonces, digo, ¿qué es lo que está fallando?、Eh, lamentablemente. Desde que falleció mi hijo, ya hay 17 muertos en este tipo de lugares. Lo que quisiera es que esto cambie, poner en valor la vida de mi hijo y su trágica muerte. ¿Qué es lo que he podido encontrar en todo este, este camino? l e s tantas. Personas que luchan por justicia, por su ser querido, fallecidos, en cualquier otra circunstancia, pero que tiene que ver con la violencia institucional. Básicamente es eso.、Eh, nuestro amor se convierte en lucha. Como dice la canción de l e o n Gieco, te cubriré más con lucha que con flores. Y siempre mi agradecimiento a aquellos que, que me han acompañado, que me acompañan, y, y saber que esto no termina acá, mi lucha no termina acá, porque como te decía, estas cosas siguen pasando. Acá en Mendoza, por ejemplo, ni siquiera tenemos el órgano de revisión local, que sería una pata importante de este sistema. Por falta de interés político o por la razón que sea, no lo tenemos. Lo único que pido es justicia por mi hijo y por todos los fallecidos por la violencia institucional ejercida en contexto de encierro por cuestiones de salud mental. Es simplemente eso. Mi hijo no lo puedo recuperar, pero sí podemos salvar muchísimas vidas para que no se vulneren sus derechos.